Cuando las estrellitas comienzan a salir, Pin se va a la cama y se acuesta a dormir. Maestro Valentín, buenas noches. Hemos compartido en casi medio siglo tantos escenarios, pero esta noche usted está en el escenario más importante de Chile. Está en la Quinta Vergara, en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Maestro, me hubiese gustado estar ahí para abrazarlo personalmente. Lamentablemente lo tengo que hacer en forma electrónica para saludar al músico, al compañero, al amigo con el que compartí tantos años. Usted, Maestro, me enseñó a mí y a varias generaciones a disfrutar de la música. Aprendí con usted y pude conversar con usted y con su piano ...por casi 45 años... ...esta noche no puedo estar ausente... ...cuando Chile... ...lo saluda... ...y lo premia... ...con toda justicia... ...usted ha hecho un trabajo musical... ...extraordinario... ...y esta noche... ...en este mismo escenario... ...que compartimos casi 20 años... ...ese mismo público... ...que llenó nuestras graderías... ...en tantas oportunidades... Aquí a la distancia, lo saluda con un abrazo fraterno, diciéndole: Maestro Valentín, usted se lo merece. Este aplauso es uno de los tantos aplausos como el que va a recibir en la Quinta Vergara, en el Festival de la Canción de Villarreal. esta sorpresa se le teníamos a ustedes, a nuestro público, pero también es una gran sorpresa para nuestro querido tío Valentín, con sus hijos, con sus nietos, toda una familia, la dinastía del tío Valentín. Tío Valentín, qué gusto verlo. ¿Cómo está? Bueno, me imagino que está emocionado. ¿Usted no esperaba esto? Este, la verdad que nervioso no estoy. Llevo tantos años en esto, pero estoy muy emocionado. desde con mi nieto. Mi hijo. otro nieto más, Roberto, Valentín Trujillo, otro nieto, Sanito, ¿cómo está? ¿Le puedo dar un beso? Pérate, por favor. Oigo, momento precioso, gracias, yo creo que hay mucha gente acá de mi generación, anteriores, posteriores, que de verdad quieren agradecer todo lo que usted ha hecho por la música, por la televisión, y yo lo decía. Cuando llegábamos a la casa, veíamos ping-pong y entrábamos en la magia del tío Valentín. De verdad, muchas gracias, tío Valentín. Tengo tanta, a tanta gente que agradecer. ¿verdad? Digamos, por supuesto, mis amigos, mis amigas, mi familia, mi mujer, mis hijos, mis nietos, que hoy día me acompañan. Mi hijo Roberto, que hizo unos hermosísimos arreglos. Este A todos ustedes. Eh, he querido mucha gente he amado mucha gente la sigo amando y por el tiempo que me quede le seguiré queriendo viva Chile viva Chile, viva Valentín tiempo que le queda mucho tiempo que le queda mucho maestro Valentín Trujillo este aplauso emocionado de la Quinta Vergara y este sentimiento que expresan por usted que ha recibido muchos reconocimientos y premios en su carrera. Creo que el más importante es la ida a su mujer, sus hijos y sus nietos, pero está clarísimo, hay antorcha de plata en este día tan especial para el maestro Valentín Trujillo. Aquí tiene su antorcha, Tío Valentín, merecidísima, todos emocionados. Sí, ya. Muy, pero muy merecido este reconocimiento, este cariño que le da al público de la Quinta de Vergara. Yo sé que hay mucha gente emocionada, marcó a generaciones. Este es un profesor, regalo ¿no? que quisimos hacer al público, pero a usted también. Gracias, Tío Valentín. Muchas gracias. Ahí está el maestro Valentín, emocionadísimo. Usted afírmese en su piano, como siempre, su gran compañero, fiel y leal. Desde muy pequeño, su compañero más importante, que lo ha llevado a triunfar aquí en Chile y también en el extranjero. Felipe. Solo el público lo está pidiendo y lo vamos a dar, pero de corazón, desde lo más profundo del alma, antorcha de oro para el tío Valentín. es suyo, imagínese lo que representa, se lo decía don Francisco, este es el escenario más importante de nuestro país, creímos que este era el momento correcto en nuestra edición número 51, cuando estamos de cumpleaños, cuando nuestro Chile está de cumpleaños, hacemos una revisión histórica de nuestra música y de aquellos grandes personajes que que nos han acompañado y que nos seguirán acompañando por mucho, como ya dije. Un reconocimiento de corazón a nuestro querido Tío Valentín. Gracias, Tío Valentín. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha entregado. A ustedes también muchísimas gracias por participar gracias. Esta, esta noche. Gracias, Tío Valentín. Parece que el público quiere hacerle más cariño a tío Valentín, más cariño, porque el público lo grita. Esto se lo regala el pueblo. ¡Ay, gaviota para el tío Valentín! 51 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar de Chile en febrero del 2010 esto es para ustedes Te escuchamos aquí Valentín Muchas gracias Muy agradecido que sea Pedro Vargas pero no hay más que decirle a ustedes que, que los quiero muchísimo los quiero muchísimo todo lo hecho con cariño y con mucho honradez a don Francisco, hola Mario Gracias, muchas gracias. Se lo merece, dice el público. Gracias, tío muchas Valentín, gracias. muchas gracias. Gracias el clan Trujillo, muchas gracias. Gracias, gracias a todos Nosotros ustedes. continuamos... La... Muy merecido. Estamos muy contentos. Sabíamos que iba a tener una gran recepción el tío Valentín, pero lo que ha pasado esta noche es emocionante, es hacer justicia, es hacer historia con este tremendo músico y tremendo ser humano, como sido el tío Valentín. Pero nosotros continuamos...